A vida vai melhorar Que e a, a vida, vida vai, vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a e vida, vida vai melhorar, melhorar A vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro, o samba no asfalto Eu canto um samba enredo, Um samba em alento, e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sem palpado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 Bueno, estamos aguardando la comunicación con Plinio que ya estábamos hablando con él eh, por interno como siempre él proponiéndonos los temas para este contacto no tuvimos la semana pasada con él eh, lo dejamos descansar en los primeros días del año y eh, lo estamos teniendo nuevamente en este, en este miércoles 8 de enero retomando los días habituales de la comunicación con Plinio que ahí lo estamos viendo, eh, que lo tuvimos en Navidad en los, en los jueves, ¿no? porque coincidía con con este, con este las fiestas, el, el miércoles 25 y el primero de enero. Ahí lo tenemos a Plinio, a ver si nos está escuchando bien, si nosotros tenemos todo acá en orden. ¿Qué tal Plinio? Buen día, Hernán. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos. ¿Te escuchamos? Perfecto. Perfecto. A ver qué. Algo, ¿Algo toqué acá? acá. Ahí, ahí. Me escucho, Me con, escucho un un con un rebote yo, yo pero no sé pero si, no si, soy si soy algo. ¿Qué, hice, ¿Qué yo? hice yo? Yo también tengo un poco de rebote, pero se escucha bien. Bien, bien. Bien. Soy yo que sí, acá yo tengo que, acá tengo que... Ahí, ahí cerrar el micrófono. Acá estoy, acá estoy. Eh, todavía este año, viste, todavía la, la neurona no se ha conectado. Eh, pobre Lidia, la, la hago sufrir acá la operadora. Bueno, Plinio, ¿cómo estuvieron esas, esas fiestas, ese cambio de año, ese arranque de año también por allá? Bueno, primero, buen año para todos los compañeros de Radio Centenario. 2025 de mucha lucha, mucha crítica y mucha alegría mm. para todos ustedes y todos los oyentes. Aquí el, el año empezó muy tranquilo eh, por el, para en estos días porque el país en realidad está en vacaciones, no todos se fueron a descansar. Mm. Entonces yo creo que la confusión empieza ahora. La confusión empieza ahora. Bueno. Eh, nosotros tenemos particularmente vos nos dirás de la interna de, de Brasil pero una semana movida en América Latina eh, con esto de, de Venezuela por supuesto ¿no? que está repercutiendo en todos nuestros países, después vamos a hablar de eso Plinio entre los puntos que nos propones, pero también algo que, que ha sacudido digamos y que nos ha traído de alguna manera la realidad de lo que está pasando en Medio Oriente es este hecho de soldados israelíes que han participado de las operaciones militares israelíes en tierras palestinas que están viniendo a nuestra región a otras partes del mundo también están saliendo vacacionados no después de participar en, esas, en esos crímenes que a nivel internacional se han condenado y están llegando a nuestra región algunos de ellos eh, generando la repulsa cuando se conoce su presencia y algunas, en algunos casos iniciativas judiciales, incluso Brasil ha sido noticia por eso ¿no? Sí, no, es interesante en este inicio de año, donde todo queda más o menos parado pero hubo aquí en Brasil el caso de un soldado reservista del, del Estado de Israel, que se llama Yuval Bagdani mm -hmm. que fue denunciado por la Fundación Int-Rajabo Sí. Que es una organización pro-palestina de Bélgica. Sí. Y los abogados, dos abogados brasileños, denunciaron entonces la presencia de este soldado, que además sacaba fotos de los crímenes que cometía y los metía en la red social. Sí. Entonces hay amplia documentación sobre los crímenes de genocidio. Y, estos, eh, y la justicia federal brasileña determinó una investigación sobre este tipo. Resulta que la embajada de, de Israel monitora todo esto y rápidamente ¿no? sacó a este, este joven de Brasil y pa, a lo que parece se fue a Argentina. Sí. Pero es interesante que esto haya pasado porque realmente alguna consecuencia hay que haber ¿no? de estos crímenes de genocidio que además son documentados, filmados y de, exhibidos para... que todos los vean. Entonces, eso, este es un hecho interesante lo que pasó. El gobierno de Israel reclamó, dijo que Lula persigue a la, la gente de Israel, lo que no es verdad, porque Lula en este caso no tiene nada que ver con esto. ¿no? Esto fue una iniciativa del judiciario brasileño claro. eh, obedeciendo las leyes de Brasil, que además firmó todos los acuerdos internacionales contra este tipo de, de crimen de guerra entonces esta es una primera noticia interesante porque muestra que de, los crímenes de Gaza no quedarán impunes, en algún momento esto se pagará Sí, sería muy importante que avanzaran esas iniciativas que otros países tomaran este, también esa determinación o los sistemas judiciales o abogados, gente que presenten denuncias contra la presencia de estos soldados eh, Prima, además es un golpe político muy muy fuerte contra Israel, hoy leíamos temprano que Israel ya está eh, distribuyendo a los militares una especie de guía ¿viste? De, de, de instructivo para que se cuiden los soldados, ¿no? les piden que no suban fotos a sus redes personales de su accionar en, en territorio palestino Eh, que bueno que se protejan con las representaciones diplomáticas que cuiden las condiciones de aquel lugar que van a ir o sea que, que no les sea fácil esto de salir a vacacionar así nomás no sí lo que es muy raro no Hernán que tengas un manual sí. del, del genocidio Exacto. o sea cómo operar no la información que tenemos es que los soldados regulares son prohibidos de vacacionar Fuera de Israel. Pero los reservistas sí están libres de esto, aunque son instruidos a, a no ir a determinados países. Entonces, es una situación donde Israel, para protegerse, cada vez más documenta el genocidio que están haciendo en, eh, en Gaza y en toda la región de Palestina. Bueno, el otro tema, eh, una buena noticia. que la comentábamos el lunes también eh, Plinio es esto del reconocimiento a la actriz Fernanda Torres como precisamente como mejor actriz no en el Globo de Oro ese ese premio tan importante que antecede a los Oscar en Estados Unidos por una película eh, que en la traducción al español es todavía estoy aquí que habla de los hechos de la de la dictadura de Brasil no No, que, que Sí, esto fue yo creo que la principal noticia de la semana aquí en Brasil porque fue conmemorado como como si fuera un, una final de Copa del Mundo, muy interesante claro. la, la reacción del pueblo y esto un poco por la actuación que realmente es brillante de Fernanda Torres yo vi la película, es una película muy emocionante cuando llegan en, en Uruguay, yo recomiendo a todos los oyentes que la vayan a ver porque es bien hecha y la historia es muy buena uh -huh. ¿no? y y además este premio tiene aquí en Brasil una significación política mucho menos por el premio uh -huh. pero sí por la, el contenido de la, de la película y lo que significa después de cuatro años de Bolsonaro la victoria de, de una película que hace la crítica a los desaparecidos en realidad es la historia de Eunice Paiva que es la mujer de un diputado desaparecido Marcelo uh, Rubens Marcelo Rubens Paz sí. y, y, y con esta como esta señora que era una señora de clase media no muy de clase media alta que tenía una vida muy cómoda y como este hecho la, la transforma en una activista eh, de los derechos humanos claro. entonces como ella oh, mantiene la familia y, y se reinventa para enfrentar el problema y para buscar el cuerpo de, de, del, del diputado que hasta sí. ahora no lo entregaron, dígase Re, después de 25 años el Estado reconoce que está que fue muerto pero no reconoce, reconoce que está muerto pero no reconoce que fue el Estado que lo mató y en qué condiciones lo mató y quién lo mató sí. o sea, muy poco todavía Pero la historia es básicamente la historia de Eunice Paila. Sí. Y, y es, es una, yo, una mujer muy, muy, muy valorosa, muy fuerte. Nosot eh, yo la conocí, conozco toda la familia... Y, ...y es una película que vale la pena. Pero lo, lo interesante es la repercusión que... Claro. Eh, ...para allá del, del orgullo de que Brasil ganó alguna cosa... ...que esto siempre se conmemora mucho... es el significado político yo cuando fui al cine cuando terminó hubo uh, manifestaciones de todo el público Mira. contra Bolsonaro, contra la dictadura y cuando se anunció el premio de, de Fernanda Torres eh, hubo como si fuera gritos en la ciudad <risa> conmemoraciones, apaga y, y, y, y, y prende la luz para demostrar eh, digamos júbilo ¿no? claro. con la victoria Entonces esto es interesante porque muestra, primero, la fuerza que tiene la cultura y la fuerza y el rechazo fuerte que hay contra la dictadura militar, aunque esto se exprese de manera más clara, espontáneamente, que de manera política, organizada, no en acciones concretas. Incluso por lo que leímos, Plinio, ella en su intervención al, al recibir el premio, hizo alguna alusión a... a los tiempos que corren, no que era muy importante la temática de la película, este sobre estos sobre esos temas eh, se lo dedicó a su madre también, no que es la actriz tan famosa Fernanda Montenegro que la hemos visto en tantas este novelas, en fin, pero hizo un, una alusión a los tiempos políticos que se viven no solo en Brasil por cierto, no en todo el mundo y yo creo que además el premio a lo mejor tiene este contenido para allá de la situación brasileña, ¿no? sí. yo creo que todo el mundo enfrenta más o menos una situación parecida, y el premio yo creo que es un, un alerta, ¿no? Un, un homaje a quien lucha contra la, la dictadura, el autoritarismo, sin duda alguna. La mamá de Fernanda Torres, que es Fernanda Monchinegro, sí. participa al fin de la película, Ajá. ¿sí? porque cuando ella está viejita aparece la mamá que además es la cara de la hija, o, uh -huh. o la hija la cara de la mamá, en realidad. entonces y, y Fernanda también, Montenegro, la mamá, se manifestó en la televisión siempre muy lúcida, tiene 90 yo creo que 5 años, uh -huh. pero está perfectamente lúcida, y se manifestó con mucha dignidad, y, y siempre politizando este aspecto, sin dejar de lado el, la, el lado, digamos, el aspecto Eh, artístico que también siempre para ellos y para todos claro, muy claro. Importante. y fíjate además si será importante estos temas porque vos nos planteabas también lo de Lula que él, convoca un acto este ante el aniversario hoy 8 de enero de aquella revuelta o de intento de golpe, en fin que, que impulsó la derecha en torno al congreso brasileño en Brasilia Pero, y a, bueno, a, a todos los edificios que están en la zona ahí de la presidencia, en fin. Lula eh, convoca a rechazar esos hechos, pero a la vez un Lula que no hace, no se ha mostrado muy entusiasta en sus gobiernos, Plinio, por apelar a la memoria de la dictadura, no incluso no autorizando hacer actos, según nos contaban compañeros desde Porto Alegre, por ejemplo, Eh, no autorizando hacer actos cuando se cumplieron, eh, se cumplió el año pasado aniversario del golpe, ¿no? Sí, entonces es una. La verdad es que estamos discutiendo esto ya hace un tiempo. En el sí. gobierno de Lula es un gobierno bien perdido, ¿no? Que no se ubica bien. ¿no? La conclusión que sacaron de la derrota electoral en las elecciones municipales es que necesitaban mayor movilización. ¿no? como si fuera un problema más básicamente técnico de hacer movilizaciones entonces él decidió que en este año quería una manifestación contra este vandalismo no que ocupó los tres poderes y que banda, vandalizó todos los, los, los poderes no solo el Congreso el, el Supremo Tribunal y el Ejecutivo también pero la verdad es que La capacidad de movilización del, del PT está muy débil, sí. porque lo que moviliza a la gente es la identificación con las demandas concretas de la lucha. Entonces uh -huh. el gobierno no, no tiene esta capacidad de movilizar sin entusiasmar a la gente, sin comprometerla con algún objetivo concreto. Entonces las movilizaciones serán. Yo, hoy día veremos, pero... A lo que parece será todo muy muy débil no. la, la, la expectativa es que no nos reúna más que dos mil personas lo que es muy muy poco para quien quería poner el pueblo en la, en la calle para decir que, que somos contra el golpe mm. la verdad es que el, el pueblo brasileño es contra el golpe y la reacción a la película todavía estoy aquí claro. es un uh, digamos una expresión clara de esto ¿no? la gente no quiere el autoritarismo, la gente no quiere dictadura, pero no confía más en el PT como portavoz de esta voluntad entonces la, la expectativa es que será una manifestación esvaciada de las representantes políticos institucionales, porque toda la gente ya inventó un una disculpa para decir, mira, no voy el presidente de la Cámara, pero mando representante, no va el presidente del Senado, pero manda representante. Entonces va, va a ser una cosa muy, muy digamos, sin fuerza política. Mm. Y principalmente sin pueblo. Claro. Porque si tú haces una práctica sistemática de desmovilización, Después, cuando necesitas movilizar, bueno, no tienes más esta capacidad de movilización. Esto es lo que se espera. La semana que viene podemos ver si lo que se espera es lo que ocurrió. No, Pero yo creo que difícilmente tendremos una sorpresa con mucha gente en Brasilia para denunciar y criticar esta tentativa de golpe muy, muy mal hecha de mm. Bolsonaro. Esto va a ser hoy. Eh, ¿Cuándo, Plinio? ¿A qué hora? y esto va a ser hoy eh, yo creo que aquí en un ratito por la Ajá. tarde va a empezar bien, bueno y el último punto que nos planteas sí, y como decíamos el tema en la región particularmente a nivel internacional la situación en Venezuela por la asunción de, por un nuevo periodo de Nicolás Maduro esto va a ser el viernes 10 eh, y en, esto ocurre en medio de una situación de tensión con Brasil verdad particularmente por el veto que puso el presidente Lula al ingreso de Venezuela a los BRICS, al bloque de los BRICS. ¿Qué pasa con respecto a la nueva asunción eh, desde Brasil? Eh, ¿Va a haber representación de Brasil en, el, en la ceremonia, Plinio? La verdad es que se creó una crisis que no era necesaria. ¿no? Sí. Primero, Lula no reconoció la victoria de Maduro, lo que es una tontería total, porque... Nunca pidió investigación en las elecciones del Partido Comunista Chino o de, en las elecciones del Trump. Entonces, ya fue la, una primera lecera. Después hizo el veto a la entrada de Venezuela en los BRICS, lo que es peor todavía, porque en este caso no conviene ni a Brasil ni a los BRICS, conviene única y exclusivamente a los americanos. Entonces quedó una situación muy extraña la relación de Brasil con Venezuela, ...que siempre había sido muy... ...digamos próxima... ...y sí. e institucional... ...bueno, el hecho es que el gobierno de Venezuela... ...le mandó una invitación a tres días... ¿eh? De, a, ...digamos ayer... ...en realidad... Mm -hmm. ¿eh? ...para invitar al gobierno... brasileño a participar de la... ...inauguración... ...y el gobierno brasileño entonces dijo que mandará... ...la embajadora... ...y, y articula con Colombia y México... ...para que también... ...vayan embajadores... Mm -hmm. Lo que es una buena, lo que mantiene, digamos, mejor que, que no mandar a nadie, claro. pero de cualquier manera una situación pésima. Entonces, esta idea de Brasil de jugar de matón en América del Sur quedó muy sí. mal, porque de, demostró, primero, que el matón no tiene fuerza, y segundo, que el matón al final de las cuentas tiene que ajustarse a la realidad concreta. Entonces, esto va dejando. el Estado brasileño y Lula del porte de, que, de que, que realmente tiene ¿no? es un porte de un país subdesarrollado que obedece las las órdenes de los Estados Unidos y que se submete al bullying de la <ríe> gran media una buena definición para cerrar esta eh, primera columna del año Plinio, entonces una alegría comenzar de vuelta contigo el año con esas realidades de Brasil te digo que anda ya de vuelta por Campiñas después de haber estado acá durante las fiestas nuestro compañero Agustín Casanova que se contactó contigo en alguna vuelta anterior anda por la universidad que tanto conoces incluso nos contaba que, que conoce estudiantes, gente que te ha tenido a vos como tutor por ejemplo creo en trabajos académicos, así que bueno, esperamos con expectativas que te puedas encontrar con, con Agustín próximamente. ¿eh? Seguro que sí, mándale un saludo a Agustín y a todos los oyentes, la verdad es que Agustín me llamó cuando tuve aquí un problema sí, de familiar sí, sí, de, de aquí con, con mi mamá, pero ahora ya está todo tranquilo y, y pronto conversaremos. Muy bien, un abrazo grande como siempre Plinio y hasta la semana próxima. na próxima semana, foi um grande gusto começar o ano de atividades com Rádio Centenário abraço canta, canta minha gente deixa a tristeza pra lá, canta forte canta alto que a vida vai melhorar canta minha gente, tristeza pra lá, sem tristeza canta forte, canta alto que vai melhorar The life goes